a tocar con ataque ¡Bravo! un festival anti-much <risa> wow. un iberoamericano va una banda de cada país latinoamérica y de España bala de incidentes los fiscales Chile tantas que tienen sobre Perú y otros lugares Colombia, Brasil ¡Esta <risa> es O sea que vamos a tratar de ser la mejor club futbolistas Vamos okay. okay. okay.